Roberto, Roberto, el machao, machao. En el patio de la casa un almendro, debajo del almendro una maca. En el patio de la casa el almendro, debajo del almendro una maca. Dentro de la maca un pensamiento, llega el pensamiento una muchacha. Dentro de la maca un pensamiento. también por una muchacha Lleva la brisa la hoja de almendro La persigue su triste mirada Ay, lleva la brisa la hoja de almendro deldad del primamento así se fue dorada y deldad del primamento así mismo se fue en la casa bebemos Sombra bajo el palo de almendro, el sol ha traspasado la mañana. Ay, mi sombra bajo el palo de almendro, el sol ha traspasado la mañana. Al palo contagió tu tormento, escucha el alimento de su rama. Al palo contagió tu tormento, escucha el alimento de su rama. Ay. Gustavo Araújo, Dentro de la boca un pensamiento y en el pensamiento una muchacha que está desde el firmamento así mismo se vuelve dorada al palo contagió tu tormento te quiecha lamentó de su rama dentro de la boca un pensamiento y en el pensamiento una muchacha que está gritando el firmamento así mismo se vuelve dorada al palo contagió tu tormento